Este próximo 28 de abril Estuvimos sacando durante todas estas semanas A distintos candidatos de la región Y bueno, hoy le toca el turno a Martín Cerdera de San Lorenzo Buenos días Martín, ¿cómo estás? Estamos acá Hola. con Sofi Hola, buen día Anto, buen día Sofi ¿Cómo, ¿Cómo andás? Va? ¿Todo bien? Todo bien, bueno bien, bien. Martín, hoy la presentación de lista de San Lorenzo para la victoria Sí, esta noche tenemos la presentación de lista Este, venimos trabajando en eso ya hace varias semanas, pensamos que, que llegó el momento no de, de poder presentar de cara a la sociedad a un mes justo de las elecciones de nuestra propuesta, y, y cuál es el sentido de este espacio político que, que hemos conformado este, en una y que se expresa en una lista de concejales para la ciudad de San Onés. Martín, contanos un poco, eh, bueno, la lista de concejales que por lo que vi es bastante amplia y conformado por distintos espacios. Sí, bueno, eh, básicamente lo que nosotros veníamos discutiendo ya desde hacía meses este, era cómo en la ciudad de San Lorenzo podíamos organizar y encauzar dentro de un mismo espacio este, cada uno de los sectores, y cada una de las compañeras las compañeras también independientes que tienen algún trabajo, que llevan adelante alguna lucha o alguna reivindicación este, por los derechos básicamente de los sectores populares de la sociedad de San Lorenzo. En ese sentido, somos a base de discusión y de debate, logramos conformar finalmente sobre la victoria, que sí, que está integrado por, por muchas organizaciones políticas, movimiento Dita, este Partido Comunista, el Partido Solidario, Unidad Ciudadana, pero también tiene expresiones de los trabajadores organizados. Dentro de nuestra lista se encuentra Lucas Tordan, que es este miembro de la Comisión del Sindicato de Legisladores, hay compañeras y, eh, y compañeros independientes expresan lo mismo, que expresan lo que nosotros venimos realizando en la ciudad de San Lorenzo desde hace ya muchos años. Perfecto. Martín, y bueno, contanos un poco sobre eh, la propuesta de esta lista o qué visión o qué proyecto eh, político tienen hacia, si llegan al Consejo, hacia la ciudad de San Lorenzo. No, bueno, básicamente nosotros planteamos que en la ciudad de San Lorenzo este hay dos ciudades. Uh -huh. Una real que es donde vivimos nosotros, que es la que sufrimos nosotros también, porque es donde se sienten las desigualdades, donde se sienten las injusticias, y una ciudad ficticia, que es la que intentan convencernos de que es una ciudad invisible este y que avanza. La realidad es que sí, que es una ciudad invencible y una ciudad que avanza, pero es una ciudad invencible para muy pocos y una ciudad que avanza para muy pocos, mientras que muchos en ese avance, digamos, Este, se siguen quedando atrás y cada vez más atrás de lo que siguen avanzando. Así que nosotros básicamente, eh, digamos, en el mismo sentido que vinimos trabajando hace muchos años, venimos a plantear de que es necesario que desde el Consejo trabajemos por una ciudad que piense políticas este, que sí que hagan avanzar la ciudad de San Lorenzo, pero que no dejen ahí atrás, que piense políticas que elimine las desigualdades que todos los días nos afectan un poquito más, que piense políticas que nos genere inclusión, que piense políticas que brinden igualdad de oportunidades para todos los compañeros y para todas las los vecinos y las vecinas de la ciudad de San lorenzo Así que nosotros este venimos trabajando sobre un programa de gobierno, no le decimos plataforma electoral ni propuestas electorales porque no lo son lo nuestro es un programa de gobierno que venimos desarrollando desde hace muchos años y que vamos a seguir desarrollando ganemos o no ganemos las elecciones del próximo 28 de abril, lleguemos o no lleguemos al consejo, porque ya lo venimos haciendo y es lo que queremos seguir haciendo Así que básicamente lo nuestro va en ese sentido, cada una de las políticas, cada una de las propuestas y cada uno de los ejes sobre los que venimos trabajando están orientados a eliminar las desigualdades en todos los ámbitos de la sociedad. Uh -huh. En ese sentido, Tincho eh, Perdón, Martín, eh, nosotros ya lo Ajá. tratamos Como un igual, porque realmente Lo es, eh, iba a señalar esto Justamente, ¿cuánta juventud hay en tu lista? Y bueno, se, se dio a entender sola, Solo con que yo te dije, Tincho eh, En este sentido, recalcar Uno de los proyectos que realmente Llegó a todos en las redes Porque me apareció por un montón de lugares Y justamente es porque viene a, a saldar, o o, pro, o Proyecta a saldar, mejor dicho Una demanda muy fuerte de los estudiantes lorecinonos que es esto de la casa estudiantil en rosario eh, contame un poco más de este proyecto para que también quizás quien dice alguien en bermúdez bomb bagorria puede tener una idea similar Sí, sería excelente digamos la verdad que este, la educación parte eje y fundamental digamos de nuestra base de trabajo de nuestro programa de trabajo este, es lo que hoy nosotros creemos que marca un gran una gran brecha, digamos, uh -huh. entre los que tienen la posibilidad de estudiar y los que no tienen la posibilidad de estudiar. En la ciudad de San lorenzo durante los últimos años, no solo en la ciudad de San Olenso, sino que en todo el país, pero nosotros hablando en la ciudad de San lorenzo en los últimos años este, la posibilidad de estudiar fue se fue disminuyendo y, y fue siendo cada vez para menos. Por eso nosotros proponemos la Casa del Estudiante, es un espacio físico en la ciudad de Rosario para los estudiantes universitarios y terciarios que desarrollen sus estudios en esa ciudad, que les dé la posibilidad de tener un lugar en donde poder estar, en donde poder este, acceder al material de estudio, este, y que apunta básicamente a eliminar barreras económicas como, este, bueno, esto que yo te digo, ¿no es tener un lugar físico donde poder estudiar, tener becas para acceder al material de estudio, tener un lugar de esparcimiento sin la necesidad de tener que ir y gastar este en un bar, en un, claro. en un plato de comida, ¿no? Tener la posibilidad de las comodidades que tiene que tener un estudiante para poder desarrollar sus estudios. Y que además va acompañado no solamente de la casa del estudiante, sino de un programa de becas que va apuntado a financiar también, más allá del medio boleto estudiantil provincial que ya existe, pero que debido a los costos y el aumento del, del boleto, digamos, hoy ya es prácticamente insuficiente, este, un programa de que es que... Eh, que aporte, no es cierto y que del estado municipal se hagan cargo de un porcentaje del pasaje colectivo uh -huh. muy bien bueno muy es completa que, la, la propuesta sí sí el, es que digamos lo que nosotros tenemos que pensar es que cuando brindamos una herramienta a un a un vecino de la ciudad de san lorenzo tiene que ser una herramienta que sea efectiva y que realmente sirva y que bueno obviamente es el estado donde hay que generar esa posibilidad y hay que brindar esa herramienta para que todos puedan acceder a un derecho. Y en este caso, la educación, que es parte fundamental de nuestro desarrollo como individuo y del desarrollo de la sociedad en general, digamos. Uh -huh. Así es. Bien, Martín, comentanos entonces, nuevamente ya vamos a estar convirtiendo nuestras páginas donde es el encuentro hoy, pero para para refrescarnos la memoria ahora. Bueno, hoy, obviamente, todos más invitados a ustedes ahí en la radio, este pero también a todos los que están escuchando, hacemos la presentación de la lista, este en la ciudad de San Lorenzo, en el sindicato de Luz y Fuerza, que queda por Calle de Orrego y Oroño, esquina Oroño. este Así que bueno, ahí vamos a estar esperando esperándolos a partir de las 8 y media, vamos a poder conversar, a charlar un poco, comer algo, y también, ¿no es cierto?, pasar un, un rato más ameno entre compañeros y compañeras que estamos parados del mismo lado. Uh -huh. Buenísimo, Martín. Bueno, entonces uh -huh. seguramente esta noche vamos a estar acompañando ahí la, la presentación de lista de San Lorenzo para la victoria. Eh, bueno, que además de, de estar integrada por gente joven eh, también está una compañera y amiga rocío jaime que bueno también eh, va a estar presente esta noche y que sí, bueno una gran militante también del feminismo y estudiante también de, de la ciudad sí sí es eh, como vos lo decía cada, cada compañera y compañera que nosotros nombremos en la lista es la expresión de un espacio y de una política y de una lista Este, genuina y que bueno que le da pluralidad en el caso de rocío bueno además de ser una compañera y una amiga es una piba que, que todos los días se levanta pensando este en cómo vamos a hacer para sostener esta semana el merendero cómo vamos a hacer para que las pibas se organicen y den una charla de formación de género este así que también es un orgullo para mí y para todos los que forman parte del espacio no solo los de la lista este caminar con tantos compañeros y compañeras que que expresan eso que sentimos y que hacemos bueno buenísimo Martín entonces como te decía no estamos viendo esta noche muchas gracias por la comunicación gracias, gracias a usted y bueno saludos a toda la radio